pide por el presidente Los llamados ilegales que no tienen documentos sus desesperanzados sin trabajo y sin aliento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 pues a dios sabía yo creer el cuento sin razón Alada, a la la bruja y a vos yo sé tanto que pasó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 Una vez y otra vez, Virgen de Flor y Rama en el aire de la layer, Virgen de Flor y rama en el aire de la yer, la niña suspirando lo quería coger, pero llegaba siempre un minuto después, pero llegaba siempre un minuto después hay sol, hay luna, luna, un minuto después, sesenta flores gris, se enredaban sus pies, sesenta flores gris, se enredaban sus pies.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 escuchando según la otra oreja seguimos escuchando a Nano Esther, 1500 vueltas por la otra oreja y viva Chile mierda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 Preguntándome qué hacer me majeo y pierdo el rumbo Cambiando de parecer busco indicios en las cartas Y en la borra del café Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe Me doy 1500 vueltas Pero aún no sé qué hacer Mientras más preguntas hago me no logro responder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 Triste 300 se ponda ferrocarril en la mañana apoyo contra la verja de la estación La mirada, sin ver a nadie de los que pasaba junto a él, porque estaba triste deseo. Porque hay tantos hombres y tantas mujeres tristes en el país. Porque a cierta hora del día parece que un oliaje. si o saca por su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 sin saber por qué lloora y dejar a casa una semana odor Lo de un genio una semana